...lo dicho, todo lo relacionado a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...novedades, temas del recuerdo... ...agenda de conciertos, noticias... ...todo yo entre las 20 y 21 horas... ...8 9 de la tarde... ...recordarte que este programa de Euskal Música... ...también lo puedes volver a escuchar el fin de semana... ...en la misma franja horaria... ...de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde... En el mismo día del 100.8 de Berrio Zarirratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y el día que más te guste, a la hora que más te convenga, también lo puedes escuchar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. También en las redes sociales te vamos a conocer las noticias, la agenda de conciertos, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berrio Zari Gratia y en twitter.com barra Euskal Música FM. Jueves 4 de octubre en riguroso directo, sábado 6, domingo 7 de octubre en redifusión, en repetición. Hoy tenemos un par de novedades, el tercer trabajo discográfico después de de cuatro años de silencio, de la formación de Náfaro a la sonrisa metálica, que regresan con 10 nuevos temas bajo el nombre de Aquí no hay nadie. También escucharemos a Anne Yuria, que es el nombre de Anne Sanmiguel Crespo, cantante de rap bilbaína Baina. Y nos iremos al recuerdo más concretamente hasta el 2015 Para desgranar varios temas del álbum de Olad Sugasti Y la formación Sutik de parralde Y también como no, repasaremos la agenda de conciertos Y las noticias más destacadas Y por supuesto, escucharemos más música a lo largo de esta hora Aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia En una nueva edición del programa Euskal Música Y si os parece vamos a arrancar esta nueva edición del programa de Buscal Música y lo vamos a hacer con la sonrisa metálica que como te comentaba al principio del programa tras eh, cuatro años de silencio regresan con su nuevo trabajo de estudio la sonrisa metálica empezó su andadura en este mundillo en 2007 sus dos discos anteriores tuvieron muy buena aceptación la formación siempre se ha caracterizado por su buen hacer, contundencia y empaque en el escenario, mezclan metal y rock con su estilo americano siempre característico en ellos, Gabriel a la guitarra y voz principal... Zazo a la batería y Raúl al bajo dan la contundencia mientras que los coros y guitarra de John aportan esas melodías que hacen que cada tema se te quede en la cabeza. Este nuevo trabajo llega cargado de riffs y de ilusión ilusión por dar un paso más, un paso adelante, un paso definitivo, un paso necesario en todo aquel grupo que quiera hacer algo, que se lo oiga y sobre todo un paso para llegar a más gente y poder compartir las letras contenidas en este trabajo. Disco grabado mezclado y masterizado en Estudios K por Alberto Porres en En junio de este año 2018 Comentarte que el, el próximo jueves 11 de octubre estarán por aquí Por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Para presentarnos este su es nuevo Trabajo discográfico, para hablarnos De la trayectoria musical de la banda Y por supuesto para hablarnos del concierto Presentación que harán junto al portal De Jade ese sábado 13 de octubre En la sala central De Iruña, mientras tanto nos quedamos Con su buena música, desde Iruña La sonrisa metálica del álbum Aquí no hay nadie, te extra vemos los temas locura y cuentos qué manecao daros sin no se me caerza he pensado Deseado, desaparecer Te pido sal, sal, sal por mi Tus designios Mi presidio, mi cardelebel la pesar de ti sobrevivir en que pienso que comprar en la mano otra serio quien vendrá te pido salblo sal, sal, por mí tus ases mi presidio mi carga de piel la de ti sobre Un cuento, El cual no quiere relatar, Del cual no quieres El papel de protagonista. Cosas de chavales, Cuentos de niños dicen, Que no te preocupes tanto, Que se les pasará. Y mientras cada día, Quienes se que pone la cara? el que vive este cuento es muy fácil hablar facilidad hablar. 40 soy el que te persigue, yo soy el que decide, yo soy el que consigue que no quieras volver, que no quieras seguir, que no quieras saber porque no eres la ley no eres el que decide no eres el que, persigue, el que consigue que no quieras volver, que no quieras seguir. Dos de los temas incluidos en el tercer trabajo discográfico pala para la formación La Sonrisa Metálica, que edita, tras cuatro años de silencio, su nuevo trabajo de estudio Aquí No Hay Nadie. Te lo recordamos que el próximo jueves estarán por aquí, por Euskal Música, para presentarnos dicho álbum. Y ahora nos vamos con Aneguría, que es el nombre de Anes Miguel Crespo, cantante de rap. Entre otros, ha participado en los grupos Esquina Femenina, La Picolica Música. Y la 12 rima. En 2015 la cantante de rap de la Basú lanzó Aire es vida donde Aneguri participó en la canción Track Kamatraca cantando en euskera. En 2017 editó y lanzó su primer disco en solitario Horchata de Chufa.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 Kuerpo revuelto Mi mente no descansa La cama me habla Ya no puedo más Me tendré que levantar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 Con ella nos quedamos con Olad Sugasti y de ese álbum del 2015, Urgo Llena, Urbarrena, te extraemos los temas con Daira y Mesularia. Y casi yo Orain ja gibilean arte ziara zia mesu bat bajlitzan zure eskutik zaiti ritsia aham ez zbilakatu zara mirotze galdia bisidia Seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música de este jueves 4 de octubre del 2018 en riguroso directo, sábado 6 de octubre, domingo 7 de octubre en redifusión, también en el 10.8 en Berriozar y Ratia de 20 a 21 horas. De 8 a 9 de la tarde Y seguimos en el 2015 Después de escuchar a Olat Sugasti Nos vamos con la formación Sutik Formada en 2008 Música pop-rock Esca poderosa y festiva En 2010 Editaban su primer trabajo de estudio Mukaki Spirit Dos años más tarde En 2012 Llegaría Bulchaden Balada Y ahora En 2015 Tres años después El disco Ameca Begirada Del que te vamos a extraer Los temas Chori Eroriak E Ikushi Makushi Música Tiroek zaurituen ara Dardarka amildu zen galtxo boetara Ahotzbera etzanda hilzorian jada Doidoia dituzuen lurraren taupada I say I Piratan afrago mapetan ez da olako jenderik agertzen Zergatik ez dira mapa horiek kostoak bezala simeltzen Zergatik ez dira mapa horiek usteak bezala usteltzen Mundua bere erritik iesi doan jendezbetea dago Mundua bere errira iritsi ezin ez den jendezbetea dago Bidea ote dago gero eta korapila du Charlia rengogoando a ver el sol baina aldeguin duenare en errini larria eta itsasoaren txabelera gorpu erorita Zabigazio mapa batean galdua Zenbat errigabe eta erru gabe Bainan dena gure erroaren jabe Zapata galduen bide zapalduen Ipoina ean norkontatu duen, Munduaren gorri eta beltzak Nork eginen du portuan afragatu entzak. Welcome to bisi, Mappetati Campo. And we'll see the next time in the Mappetati Campo. This is the world's most Campo.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 Vamos a echar un poquito un vistazo a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas en la edición de este jueves 4 de octubre en directo, sábado 6, domingo 7 de octubre de Euskal Música en Berriozar y Recia en el 10.8 de la FM y ya sabes que estamos contigo de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde. Repasamos las noticias más destacadas y lo hacemos con Isaki Cardenac, banda formada en 2012 que publicará su quinto trabajo de estudio el 29 de noviembre bajo el nombre de Dena Oskol. Este sábado 6 de octubre se celebrará la cuarta edición del hormigawa Intafaya. Entre otras actividades, a partir de las 5 de la tarde, concierto con las bandas Ostickadac Orriega 778, Caleco Ugandac y Jaleo. La formación Berriozartarra-Cous, que regresarán pronto con nuevo trabajo discográfico. La banda de Berriozar ha fichado por AGR, un sello especializado en música metal y con proyección internacional. El 26 de octubre saldrá La Fiera Nunca Duerme, nuevo trabajo discográfico de Coma. No es un disco al uso, se trata de un recopilatorio, pero tampoco de un recopilatorio de los de siempre. Han grabado en estudio 15 canciones de todos sus discos habituales y menos habituales del repertorio para que suenen todas con un sonido actual. Este domingo, 7 de octubre, se celebra una nueva edición del Kilometroac, esta vez en Urrechu, Zumárraga. Estas son las actividades de cada una de las áreas. El área 1 y Castola, a las 11.45, Imanol y Tuño. A las 13.15, Iruz Palau. A las 14.30, Romeria.eus. Y a las 17 horas, Cantu Colore. En el área 2, el área Zumárraga. A las 11 y cuarto Tricuerri, a las 1230 Lurra Eta Irintxi, a las 14 Tiktara, a las 15 y 45 Igi Iri Galduak y a las 17 y 15 Gosategui. En el área 3 Echaburu, a las 1115 y 15 Dance. a las 1230 y 30, Gorpus Kings, a las 14 Willis Drummonds, a las 1545 y 45, Voltaya y a las 17 la formación Sala Eustarra Eraso. Y en el área 4 Santa Bárbara, a las 10.45 Osofan, a las 13.30 Madeleine, a las 14.45 Lavasu, a las 16 Oya Megá y a las 17.45 la formación Escian. Y de las noticias más destacadas, nos vamos con la queda de conciertos y comenzamos con el Portal de Cade y la Sonrisa Metálica, que estarán en la Sala Central de Iruña el sábado 13 de octubre a partir de las ocho y media de la tarde con entrada gratuita. Por su parte, el 9 de noviembre, la Sala Totem de Atarrabia estará la banda Ibarresa Sutagar celebrando su trigésimo aniversario. Y este sábado 6 de octubre a partir de las 8 de la tarde en el Plateruena de Durango estará Eche presentando su nuevo trabajo discográfico Supernova. Con él nos quedamos, con Eche y con uno de los temas incluidos en ese nuevo trabajo discográfico que lo he dicho, este sábado 6 de octubre estarán presentándolo en el Plateruena de Durango. Euriai zuela esan zen idan eta Aterkiri ketzenuela Andrazko batek Andrazko bateek banan bana sartu zituela maindireak sazkia, zuan lehio azpian Erreke Erreke gainezka egin gotzutela Esan zuten Eguerdiko albistegietan Zubietan Zubietan arraim mordoa Agetuko zela Esan zuten ikusun beta urreko akilea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 Y después de dar un pequeño repaso a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas, volvemos a la música y lo hacemos con el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico, el nuevo EP de los Sarastarras Eraso. El álbum se va a llamar Inoren Lurretan y de él te extraemos, lo dicho, el sencillo adelanto, el tema Algoritmo BAT. de los Sadaustarras, Eraso y ese su álbum, Inoren Lurretan y el sencillo adelanto, Algoritmo Bat, terminamos en una nueva edición del programa Euskal Música no te de recordarte, que hemos escuchado las novedades de La Sonrisa Metálica y Anei Uriá, nos hemos ido al recuerdo hasta el 2015 para disfrutar con Olat Sugasti y Sutik te hemos dado a conocer las noticias más destacadas y la agenda de conciertos para los próximos días, y nos hemos despedido, lo dicho con el adelanto de lo que va a ser el nuevo EP de la formación Eraso, el tema Algoritmo Bat. Recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria eso sí, con entrevista con la sonrisa metálica que tras 4 años de silencio regresan con nuevo disco de estudio aquí no hay nadie y estarán por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentárnoslo y para hablarnos por supuesto de su trayectoria musical y del concierto que van a realizar el sábado 13 de octubre junto al portal de Jade en la Sala central de Iruña. Todo esto la semana que viene. Hasta dentro de siete días. ¡Saludos! ¡Agur! gracias